La pasión a Shabuá, la porción de esta semana, comienza diciendo, y tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro, hecho de aceituna, triturada a mano para la iluminación. Para encender la lámpara en forma continua. Se ordena a los hijos de Israel preparar aceite de olivas machacadas para el alumbrado del santuario. Aunque la responsabilidad de encender Para encender la mezcla recae sobre Aarón y sus hijos. El aceite debe ser provisto por los de Israel, los hijos de Israel. Se ordena también el tipo de vestuario sagrado. Que deberán usar el c o n g a d o n y sus hijos, los Juanín, para realizar los servicios sacerdotales. Sin ello, no puede servir en el m i s c a n al calos. s e d a n todas las instituciones para la confección de estos vestidos que van a ser. De la parte interior hasta la exterior, hasta la placa de oro con el grabado Santidad para Hashem, Reyushah Hashem. Se ordena también el acto de consagración del Juan g a d o b y sus hijos. Y s e d a n instrucciones precisas para cada uno de los pasos, antes, durante y después de su consagración. Se ordena también la purificación del Mispeh, del altar, que purifica el pecado. Juntamente con las infusiones para quemar el saumedio. Estos serían realmente los temas principales de esta porción de esta semana, los cuales, amados, nos traen una gran riqueza espiritual y un conocimiento enorm enorme. Para nuestra vida. Y tú ordenarás a los v e n d e d o s de Israel que tomen, que traigan para ti aceite de oliva puro. Cuentan los sabios que cuando Hashem le dijo a Moisés que reuniera Los materiales para el mexicano. Mos Moshe se sintió un poco triste, mal, por decirlo, ya que él también deseaba donar algún objeto de valor para el mexicano. Así le dijo: No debes pensar Siquiera en llevar tus propios materiales para el Miscán. Debes saber que tienes tu parte en esta buena acción. No solo eso, sino que te encuentras a un nivel mucho más elevado que cualquiera de los donantes. Y esto se debe a que g r a c i a s a ti. Todos donan su parte. Amado, la enseñanza que nos están dando en esta pequeña porción, los sabios, es que la persona que hace que otro, otros donen tiene un mérito mayor que cualquiera de los donantes. En otras palabras, si no hace, Si uno hace que otros hagan una buena acción, se considera que se encuentra a un, a un nivel más elevado que la persona que simplemente hace una buena acción p o s i s o r a Cuando uno hace que otro haga un bien, Recibe una porción igual en el gran Javá, en el mundo venidero, por esa buena acción. Esto se debe a que hizo que la otra persona hiciera una buena acción. Esto es, es un acto de gran virtud. Y es por eso que. Hacer que los demás hagan una buena acción es más virtuoso que hacer la buena acción uno mismo. Existe otro motivo, otro motivo más por el cual esta sesión, esta porción, se inicia con las palabras. Y tú ordenarás. Esto nos enseña que Hashem le dijo a Moisés: No pienses que debes traer una donación para el Mishkán, para el tabernáculo, ya que estas donaciones son principalmente para espiar el pecado. Del becerro de oro. Cuando el pueblo donó oro y plata para construirlo, pero como tú no tomaste parte de l en el becerro de oro, no tienes necesidad de hacer una donación. Otro punto que debo destacar. Que ello relacionado con la construcción del tabernáculo en m e x i c a n el tabernáculo en el desierto, no se menciona el nombre de Moshe, ni siquiera una sola vez. Es obvio que debe haber algún motivo. En esta sesión, El nombre de Moshe no se menciona en absoluto. Los que estudiaron esta, esta porción se habrán, dado, se habrán dado cuenta. Pero es todo lo contrario a todas las otras sesiones, desde la p a r s i a k Shemot, que relata su nacimiento, el nacimiento de, de Moshe. Hasta la presión de j o v i e r a v i que cuando Mosés fallece, su nombre aparece en cuantiosas ocasiones. ¿Cuál fue el motivo? Que cuando Mosés oró, el motivo fue que cuando Mosés oró, implorando a j a s i e r Para que perdonara a los hijos de Israel por el pecado que habían cometido al construir el becerro de oro, se maldijo a sí mismo. En el capítulo 32, 32 vemos que dice: Ahora perdona su pecado, dice Mosés. i Al Eterno, si no, bójame de tu libro que has escrito. Ahora perdona s u p e c a d o o si no, si no lo vas a perdonar, me bójame de tu libro. Fue por eso que el nombre de Moshe no aparece mencionado en esta sesión. que es una excepción de suma importancia, ya que es, es aquí que Hashem le, les ordenó a los quebradistas que trajeran las donaciones para la construcción del Iskand, para algo sagrado como es la construcción del Iskand. Algo de un valor incalculable. No solamente c u a n t i o s sino espiritualmente incalculable. p o d e m o s pensar lo siguiente: ya que no ya q u el e decreto de que recién destruía al pueblo rey, fue anulado, ¿verdad? No se llevó a cabo. También la maldición debería haber sido a n u l a d a Sin embargo, esto nos enseña que cuando una persona se maldice a sí mismo, es, esto es algo de suma gravedad. Aunque la maldición sea A condición de otra cosa. Y la condición no se cumple. La maldición continúa. De todo modo, sí se cumple. La condición fue que Jacén no destruyera el pueblo. Y así sucedió. No destruyó el pueblo. Pero Mosés se maldijo. Hay que tener mucho cuidado, amados. De no maldecirse uno mismo. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, cuando decimos palabras en contra de nosotros mismos. Hay muchas personas que pronuncian maldiciones, <coughs> tal y como que Dios me castigue. Y que me ahogue en el mar si yo digo una mentira. Uy, esto usted va a morir si me muero. Aunque la persona diga la verdad y no mienta, la maldición igualmente puede cumplirse. Esto lo aprendemos en m o i s é s que se m a l dijo a sí mismo. No debemos pronunciar. Palabras que nos, nos vayan a maldecir. Hagamos como dijo el rey David, David m e d e z Escuche lo que dijo el rey David. Guardaré mis caminos de pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con una mordaza hasta cuando el maldado se pare delante de mí. Salmo 39, 2 Lo que quiso decir David es: Tendré mucho cuidado de no decir nada malo. No quiero pronunciar una maldición cuando el ángel del mal está parado ante mí. Esperando a recibir una maldición y hacer que se cumpla, y eso en el ámbito espiritual existe, amado. Existe, tengamos cuidado a la verdad: aceite de oliva puro, dice la porción inicial. t O d o lo que i s r a e se comparó al aceite. ¿Por qué? Porque no se mezcla ni se disuelve con ningún otro líquido. Seamos como el aceite de oliva amado. No permitas, no permitas, cosas del mundo entren en tu vida. Tengamos cuidado al hablar. Jesús le dijo a m o i s é s en el capítulo 25, versículo 6, de la porción anterior, de la semana pasada, tomarás de e l l o aceite para iluminación. Pero ahora, la Torah especifica que el aceite debía ser aceite de o l i v a puro. hecho De aceitunas tituladas a mano para la iluminación. a quien le había ordenado que hiciera la m e n o r á d en la porción anterior. Ahora le dice qué clase de aceite usar y cuándo debía encender la m e n o r á La s e c c i ó n de la porción anterior, Hashem hizo mención de aceite para la lámpara, capítulo 25, 6, que acabo de nombrar. Pero ahora la Torah especifica que el aceite debía ser puro, hecho de aceitunas trituradas. Amado, amado, h ayer lo que está tratando de enseñarnos que la única clase de aceite que podía usar para mejorar era aceite de oliva. Ayer nuestro Dios, en su gran sabiduría, nos da a A conocer que los motivos de tal exigencia es que el aceite de oliva, amado, d i c e que arde con una luz muy diáfana, brillante, más que cualquier otro tipo de aceite. Cuenta a los sabios que soñar con aceite de oliva es señal de sabiduría. porque se refiere a su luz de la t o r a que es la luz más grande que existe. El olivo es un árbol que da fruto tres veces al año. Se cosecha, hace l l u n a tres veces al año. También no, no se las cosecha todas de una sola vez, sino en, ya que en distintas aceitunas maduran a ritmos diferentes. En la clase de este miércoles con los hombres, les decía que yo veía n al pueblo con, con la con la cosecha de la aceituna. ¿Por qué? Hay aceitunas que maduran con rapidez y son aquellas que se encuentran en la parte superior, en la copa del árbol, ya que ellas reciben mayor cantidad de luz solar. Esas aceitunas se cosechan primero y de ella se obtiene tres grados de aceite. Tres tipos de aceite. El creyente que está más cerca de la, de la luz, en soft, en s o f como se le conoce en la cámara, sin límite. Es el Todo Supremo que emana la luz infinita. Por estar más cerca de la Torah, que es la luz del Eterno, m a n l u r a r á más rápido. Es el que desea obedecer los m i s b o s los mandamientos por amor al Eterno. Él es el que hace e d Y obedece, n a s e y besimar. Son aquellos los que de la p a l a b r a del sembrador, que la palabra cayó en b u e n a t i e r r a la oye y la ejecuta n y l a n fruto ciento por uno. La segunda cosecha se toma de la aceituna. Que se encuentra en la parte media del árbol. Esta aceituna no recibe tanta luz solar como las primeras. Son aquellos que reciben la palabra. Pero no a, a v e r suficiente tierra, brota la palabra. Pero a no v e r tierra suficiente, t a la r a Sus raíces son débiles. La tercera cosecha se toma de la aceituna que se encuentra en la parte inferior del árbol. Aquella que se cogen fácilmente, aquella e s el devorador del mundo, a g a j a a y se la lleva. Es aquella, son. Aquella que donde el sol apenas se llega, la luz del infinito, la luz infinita, son aquellos que la palabra cayó junto al camino y vinieron las aves, las aves y las comidas. Por eso por eso la Torah dice que el aceite debe ser hecho a mano para la lámpara. Únicamente para la lámpara, era mejorar un, un elemento que iba a ser utilizado en un lugar c a d o en un lugar santo. Debe ser hecho, amado. El Señor desea formarte con sus manos, porque tú estás e l e g i d o para estar en un lugar santo. Amado, creo que estoy tratando de decirte que tú eres ese f r u t o de Oliva. Esa aceituna que hágase prensada, triturada, machacada por las manos, pero por las manos de Jacen. Él sabrá cómo prensar. Él sabrá cómo machacar para sacar los vuelos que hay dentro de ti. Es aceite para el alumbrado de tu camino y para el caminar de los tuyos. La frase pensado para iluminar tiene una explicación más profunda que la literal. La persona, como hemos visto, le he comparado con la oliva. Así como solo después de pensar, morir y volver a pensar, uno obtiene una cantidad digna de aceite para que este cumpla una función útil. De igual modo, es con todos nosotros. Cuando el aceite que prensa, Es con esa para que de ti se cumpla y pueda cumplir una función útil a su servicio. Todos, todos amados, tenemos en nuestro interior una gran cantidad de bien, de una gran cantidad de aceite, de oliva puro. de una gran cantidad, u n gran cantidad potencial, amado. Sobre el eterno trata de tirarte un poco, de prensarte un poco, de m o l d e a r t e para que salga ese aceite y lo pongas a disposición a su servicio. s ó l o después de machacar y de anular nuestras malas inclinaciones podemos sacar nuestra pureza interior. La única manera de poder ayudar a otros, de poder asesorarlos, de corregirlos en sus defectos. Es cuando nosotros no tenemos ningún, ninguna clase de sedimento. Es decir, el aceite era a p t o para iluminar, e n l a menor, solo cuando estaba libre de impureza. Yo he sido llamado para h e r luz para las, las naciones. Pero es también llamado para s e r luz en tu país. Pero es también llamado para s e r luz en, en tu región, en tu estado, en tu ciudad, en tu edificio, en tu urbanización y sobre todo en tu hogar. Un sabio de la t o r á explica parte del paso del versículo diciendo que uno debe, debe procurar pensar y reprimir, o sea, moer v sus deseos mundanos y sus malos hábitos. Y después tendrás el privilegio de que d de el cielo lo elimine. Cuando a d á n a la a f l i s i ó n cometió el primer pecado, recibió como castigo que a partir de ese momento debería ganarse el pan con el sudor de su frente. Aquí no se refiere tan solo al sustento material. Dentro de la persona convive el, el instinto malvado. Ella se hará. Ella se hará. O el, el de mal y o del bien. Ella de se a hará. Antes de realizar cada acción, el instinto negativo intenta arrojarnos para su propio lado. Cada vez que vayamos a realizar una, una acción, el instinto, el deseará, tratará de arrojarnos a su lado. Mese a que actuemos en la forma con que él lo haría, pero nosotros debemos de ganar con toda nuestra energía, amado, o poder oponernos a él. Sabes, amado, que los buenos hábitos, escuchen esto, los buenos hábitos, A diferencia de los malos, no se adquiere n de manera e s p o r t a n e a El malo sí. Algo inmediatamente actúa, pero los n u e n o s hábitos no se adquiere n en forma e s p o r t a n e a Por eso es que requiere que nos pensemos. Requiere que nos esforcemos para cambiar nuestra inclinación natural y así ofrecer a nuestro Creador un, el aceite que Él necesita de nosotros para que este mundo cambie en pos de Él. Lo ha de ser como el aceite de la primera cosecha. Es el que proporciona la luz más diáfana, más brillante, ofreciéndole al Eterno lo mejor de tu vida.、Amén. Tu vida santa, tu vida en, en que usar es lo mejor que puede dar a Jesús. Es cuando una persona desea donar algo. para una causa sagrada debe donar lo mejor que tenga. Obviamente, si una persona le hace un regalo al rey, le dará lo mejor que sea capaz de conseguir. ¿Sí o no? Del mismo modo, Cuando una persona da dinero para un a c e r acá, da dinero para la ofrenda, da dinero para el diezmo que le corresponde al Eterno, debe de tratar de dar los mejores billetes que tenga a su disposición, amado. No importa si n o da más o da menos, ya que poco. que da el pobre para Dios es tan preciado como la enorme donación del rico. Lo principal es que uno lo dé con espíritu de generosidad. O e a hermano, he visto en los hombres de la o f e n d a billetes arrugados, pero tan arrugados Si no lo sé de dónde lo sacan, eso da a conocer la intención, el d e c e r con que Dios、no、te hace nada más para hacer, para hacer lo mejor. Shemok 29, 7 dice: Luego tomarás. El aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, que ungirás. De g i l i n Salmo 132, 2 está escrito: es como el hoyo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de a d r ó n Que desciende hasta el borde de su vestidura. Aquí vemos, amado, aquí vemos una descripción profética del de evento cuando el sumo sacerdote Aarón fue ungido. Y al mismo tiempo podemos saborear, por decirlo así, lo que iba a suceder. en la inauguración del misterio, del ministerio sacerdotal del ungido, de los ungidos de su jamásía. Que cuando subió al cielo, después de su resurrección, para presentarse como el sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Yo harán el libro de Juan, capítulo 37, 37 al 39 dice, Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser, b r o c a r á ríos de agua viva. Pero él decía esto del espíritu que los que habían c r e í d o en él habían de recibir, porque el espíritu no había sido dado todavía, pero j e s ú b a aún no había sido glorificado. La Rúa, el Espíritu, fue dada de una manera muy especial cuando Yeshua fue glorificado en el cielo después de su resurrección. ¿Qué nos dice el Jefe de Gimulort? Hechos al respeto c en el capítulo 2, 33. Dice, así que, exaltado a la diestra de Héroe, y habiendo recibido del Padre la promesa de Ruja Jores, ha derramado esto que vosotros veis y oís: la unción. La unción fue dada al Mesías de una manera especial. Cuando entró, Allá en los cielos, después de su resurrección. Así empezó su ministerio, sumo sacerdotal celestial, según descrito en la carta de los Hebreos. El aceite celestial fue vertido sobre su cabeza y luego bajó sobre su barba. Para seguir cayendo hasta l o s s u b e s t i d o s y luego a la tierra. Los que estuvieron esperando la promesa del Padre en el Templo de Jerusalén fueron también partícipes de la unción mesiática, como vemos en Hechos 2. De esta manera también los seguidores de Masías fueron inaugurados como sacerdotes en el sacerdocio del Pacto Renovado, según el orden de Mariquisidec, no según a d ó n El ministerio sacerdotal de a d ó n es una sombra. Del misterio sacerdotal de Masías y sus seguidores. Amados, ya para finalizar, todos sabemos, todos somos sacerdotes según el pacto renovado, según el código real. De que estamos hablando de Masías, el Mesías. El libro de Vallecrat Levítico aparece por primera vez. El título de Mesías, Mesías, en el capítulo 4, versículo s 3, 5 y 16 de Vallecrat Levítico. El capítulo 4 nos refiere al sacrificio por el pecado. Llama la atención que precisamente donde aparece el título de a m a s í a s habla de las ofensas por el pecado. Vemos una clara indicación que el Mesías tiene algo que ver con las ofensas por el pecado. Amados hermanos, está muy claro que la Torah nos habla que Yeshua h a m a a s e s h u el Mesías, es la ofrenda por el pecado de Israel y del mundo entero, como está escrito en Isaías 53, 10, que dice: Pero quiso y u j e r a j a bendito sea, que Bantay le hizo enfermar cuando su alma se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad de y u j e r a j a en su mano prosperará. Como dije, Para concluir, deseo hacer o n l a palabra que exalta a nuestro r e b e Maestro Jesús j a m a s í a como el Cordero de Adonai. En 2 Corintios 5,21 está escrito: Al que no conoció pecado, le hizo pecado. Habla de un sacrificio por el pecado, por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de e d w i m en él. Y Yoharán, p r i m e r a de Yoharán, 2:2 está escrito: El mismo es l m i m o es la propiciación por nuestros pecados, y no s o l o por los nuestros. Eso no se refería a los erradistas en ese entonces. sino también por los pecados del mundo entero.、Amén. Se vaya a dar la mano.